Las noticias de la zona están acá, de la mano de los profesionales. Panorama regional. La verdad, la ciudad está convulsionada desde, desde enero, digamos, en donde eh, mediante la ordenanza fiscal impositiva, eh, los tres bloques de, del Consejo de Liberantes, es decir, el Frente para la Victoria, que es el oficialismo, el Frente Renovador y un partido vecinal que se llama Kikaz, eh, votaron por unanimidad eh, crear una, una tasa de seguridad en la vía pública y tuvieron la, la, la idea de vincular esta tasa con el consumo eléctrico que cada usuario de cooperativa de la cooperativa eléctrica, de cada socio de la cooperativa eléctrica eh, consumía, ¿no? Entonces las bandas, eh, digamos, se hicieron a partir de la cantidad de kilowatts que se, se gastaran eh, en promedio mes a mes, y bueno, esa es eh, la situación que ahora los altenses nos vemos obligados a, a pagar una tasa de seguridad según cuánto gastemos de luz. Claro, básicamente esa fantástico. es la traducción, ¿no? El que más consume, más paga. Sí, pero el que, digamos, no tiene vínculo lo que uh -huh. lo pueda consumir por, eh, su, por de electricidad con lo que, eh, digamos, el, el Estado provincial, en este caso lo que nosotros creemos que es el Estado provincial, sigue siendo el Estado provincial el que debe asegurarnos la seguridad, debe, debe darnos, brindarnos la seguridad para poder eh, vivir en, en, en, en, digo, en una sociedad democrática eh, ...democrática y moderna, no digamos, cualquier... ...es el vínculo, digamos, el, el pacto social básico, ¿no? Claro. ...que el Estado asegure la, la seguridad de sus ciudadanos. Eh, sumado a esto, eh, el 3 de diciembre del año pasado... en la, ...la Suprema Corte bonaerense eh, falló contra la municipalidad... ...de Coronel Pringles con, eh, contra una tasa de similares características, ¿no? ...que se conoce como Fallo Estriar, que es eh, muy reciente... del año pasado, de diciembre... Lo que dijo básicamente es que los municipios no están capacitados para cobrar tasa de seguridad porque eh, el, el ciudadano bonaerense, digamos, de, de cualquiera de los 135 distritos de nuestra provincia, ya le paga al Estado provincial y al Estado nacional a través de sus impuestos, eh, eh, digamos, justamente para que le proporcione seguridad eh, allí donde vive. Y eh, lo que existe, si sucede que, que se crean tasas de seguridad, es que hay una doble imposición. Es decir, que estamos pagando dos veces por lo mismo. Uh -huh. eh, justamente a, a partir de la, de la convocatoria de muchos vecinos de distintos espacios políticos... Eh, Comenzamos a juntar firmas eh, con, con esta consigna, que primero que no nos cobren la tasa de prepo porque meterla en la boleta de la luz nos obliga a pagar la tasa, porque si no nos cortan la, la luz, digamos, Exacto, es un sí, servicio sí. esencial. Después hay un montón de leyes que vienen en la boleta de la luz eh, de nuestra cooperativa que eh, digamos hay un abuso de ese, de ese recurso, hoy, hoy por hoy hay boletas en donde uno de cada dos pesos, digamos, entre el 40% y el 50% son tasas de impuestos, es una locura, digamos no tiene no, no, no, no. hay un abuso de recurso Y por último, que tengan en cuenta el fallo Pringles, eh, que le está diciendo los municipios, no pueden cobrar tasas de seguridad, más allá de que esté la ley de descentralización de policía comunal, esto es lo que dice el fallo de la Corte, más allá de que se haya descentralizado las policías en policías comunales, los sueldos de la policía bonaerense siguen saliendo del presupuesto provincial, Por lo tanto, los municipios no están capacitados para cobrar tasa de seguridad. Uh -huh. eh, bueno, estamos en esta lucha, esperemos ser escuchados, eh, vamos a, a ejercer en estos días este, este derecho que tiene todo ciudadano, que es peticionar ante sus, sus autoridades. Vamos a presentar las firmas entre mañana y pasado a, a la municipalidad y a la cooperativa eléctrica, que ha, digamos, aceptado borrar la tasa, ¿no? porque la municipalidad no pude, no podía imponerle a la cooperativa la cooperativa lo aceptó a través de su consejo directivo uh -huh. y esperemos tener eh, resultados acá justamente estaba leyendo un, eh, un comunicado que la CES, si no me equivoco la cooperativa ¿Eh? de consumo eléctrico de salto Eh, dio a conocer que, bueno, Justión comenzará a regir el cobro de la tasa de seguridad en la vía pública. Es importante tener en cuenta que la Cooperativa Eléctrica de Salto actúa como agente de recaudación y, bueno, de, deslinda toda esta responsabilidad en, en el municipio, básicamente. Claro, pero primero, digamos, es un agente de recaudación, eso es cierto, uh -huh. pero tan cierto como que ellos aceptaron ser agentes de recaudación. Digamos, si la cooperativa no hubiese aceptado cobrar la tasa, la tasa no vendría en la boleta de la luz. Claro, no fue a punta de pistola ¿De tampoco que los obligaron. Claro, sí. totalmente. Ellos se desligan ahora, pero antes a través de su consejo directivo y a través del vínculo indudable, digamos que existe entre el presidente de, de la cooperativa y el intendente municipal que antes había sido funcionario de él, eh, terminó aceptando esta tasa que es totalmente anti anti y nosotros creemos que es inconstitucional. Mm. Por lo tanto, eh, la cooperativa, por más que deslinde responsabilidades, las tiene. Y otro interrogante por ahí que surge al, no digo comparar, pero sí a analizar la situación de nuestra ciudad, en este caso Carmen Dareco, con respecto a la seguridad. Eh, gracias a Dios no se registran tantos casos, no digo que no exista inseguridad, pero no se registran tantos casos como para sobresaltarse y en el caso de eh, justamente la ciudad de Salto, ¿cómo se vive el, el día a día con la, la situación de lo que mal llamado es, es eh, sensación de inseguridad ¿no? pero este en cuanto a hechos delictivos y demás, ¿está motivando esto a que se cobre esta tasa o es totalmente innecesaria? Bueno, la ciudad eh, el, el año pasado recibió una bofetada eh, con, con la muerte de Juan Ramírez eh, un, un adolescente que, que iba a ...a tomar el colectivo para, para asistir a la escuela agropecuaria... ...y a partir de eso eh, hubo muchas una, una, una seguilla de marchas por seguridad en la ciudad... no ...así que el tema eh, nos sé, es muy sensible a los altenses... ...pero eh, por supuesto nosotros no estamos en contra de la, de la presencia de, de, de la policía... ...creemos que el municipio puede colaborar y lo ha hecho en distintas gestiones... ...con el mantenimiento de los vehículos, con, con la posibilidad de generar... ...un sistema de cámaras de seguridad lo que decimos es que eh, no hay que meterle la mano en el bolsillo a los vecinos, ¿eh? no hay que eh, afectar a los contribuyentes eh, con, con una con, con una doble imposición. ¿eh? Digo, eh, la verdad es que el problema de la seguridad sigue siendo en el día a día, como me decías, eh, un tema complejo para, para salto, eh, digamos, luego del, del, del crimen de Rubén no ha habido nada de la misma magnitud, pero sí ha habido eh, antes en la, en la localidad de Arroyo Dulce, por ejemplo, también un, un, un asesinato en un, un tiempo antes del crimen de Rubén y eso, digamos, eh, de alguna manera eh, encendió las alarmas en la ciudadanía porque era algo que no, que no ocurría en nuestra ciudad eh, y, y bueno, eh, como que, digamos, en ese sentido eh, sentimos que Y aquello que pasaba lejos realmente no en el conurbano que uno veía por por televisión nos golpeaba la puerta de la casa Exacto. por lo tanto la, la verdad es que la ciudad está sensibilizada y es cierto que hay gente que dice bueno en todo caso si no ven si no vendría esta tasa en la boleta de la luz quizás yo la pagaría son los menos te diría pero mm. eh, hay hay aquellos vecinos que, que quizás lo apoyarían siempre y cuando no esté cobrada de prepu ¿no? como como yo decía en, mi, en mis primeras notas pero la gran mayoría muchos eh, Y creo que es que es necesario eh, hacerlo nos nos pide que que uno que, que en todo caso si no recapacitan los los quienes quienes fueron los responsables de, de la creación de la tasa sea la justicia, quien se pida sobre si es o no constitucional el hecho de cobrar una tasa de seguridad eh, en un municipio. Uh -huh. pero bueno, quería, quería redondearte esto, digamos, por supuesto que la seguridad es un problema, es un tema que no se ha resuelto con la, con la llegada de la policía comunal, aunque sí hay mayor presencia disuasiva en las calles, eso lo vemos, hay, hay mayor presencia disuasiva en las calles, pero, eh, si bien nos dicen desde el municipio que ha bajado, uh, los índices, eh, vemos que sigue habiendo, eh, eh, digamos, sobre todo robos, eh, eh, reiterados en, en, en la ciudad ¿no? ¿No? esto también tiene que ver con, con, una, con un, un proceso de crecimiento de la ciudad que, que hemos venido experimentando en, en este último tiempo y bueno eh, eh, eso también con, con, con la ventaja está ahí los inconvenientes sí, sí, de toda sí, sí. de toda okay. ciudad medioporte ¿no? mm. bueno creo que hay que utilizar el ingenio sin sin meterle la mano al bolsillo lo contribuyen mm. panorama regional